Ejemplo. Voy a saludar a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. ¿Cómo está Guillermo? Pero no, pero en ninguna radio de esta encuentro una que se llame Felicita. Ah, y en ¿En dónde? Se eh Gaderez Nogueso. Guillermo. Y Bonavita ah, de apellido. ¿Dónde va a encontrar ¿Cómo? Bonavita? Pero que te lo hicieron con la rima entonces? Eh, claro. Muy, bien. Muy bien. Eso es una red. tu familia, ¿eh? Una redundancia bien, ¿eh? de bienestar, Guillermo. Muy bien, te felicito. Bueno, Guillermo, felicitas eh, usted en algún momento eh, ha sido casi el monje negro, no justamente por ser la mano interventora del Estado en la cadena de formación de precios, algo que hoy, por ejemplo, no existe. Bueno, eh, si bien es ese es el esquema y como el peronismo es el esquema comunicacional que se utilizó, pero como estamos el peronismo en una etapa donde está claro que estamos volviendo al gobierno, y está claro que estas bestias que encabezaron este proyecto oligárquico están terminando su ciclo, después obviamente falta el tema institucional, pero estas bestias, ya está, el ciclo está terminado, eh, me parece que vale la pena que reflexionemos sobre lo hecho. Eh, de ninguna manera nosotros planteamos, nunca el peronismo lo planteó, ni, ni en mi gestión fue conceptualizado así, como la mano interventora del Estado. Uh -huh. eh, nosotros lo que sí teníamos claro es que estábamos haciendo crecer el país a tasas chinas, esto es obvio, cuando el país crece a tasas chinas se producen fenómenos de descoordinación. Eh, vos imaginate un viaje de Buenos Aires a, a, a Santa Rosa y y que todos los autos viajen a 200 kilómetros por hora, que es lo que nos pasó a nosotros cuando pusimos a crecer la economía a cerca del 10% anual. Uh -huh. Entonces, era obvio que tenías que generar eh políticas de coordinación de decisiones porque si no se complejiza, ¿eh? No es lo mismo que en la ruta de la autopista los autos vayan a 80, a 100, a 120, 130, que a todos se les ocurra andar a 200. Alguna historia te puede llegar a acontecer. Y esto es lo que empezó a pasar. En una economía que estaba creciendo a tasas chinas se producen cuello de botella, situaciones de estrés, etcétera, etcétera, que se ven naturalmente reflejados en los precios. ¿Por qué te aclaro esto? Porque nunca el peronismo tuvo una visión estatista de la economía. Ni la tuvo, ni la tendrá. Y este esquema que fundamentalmente lo desarrolló Mañeto, cuando avanzamos sobre él, porque es un criminal de lesa humanidad, estoy hablando del accionista mayoritario del Grupo Clarín, ¿cierto? Uh -huh. eh, bueno, quiso confrontar al Estado con el sector privado. Y el peronismo es un defensor del sector privado. Lo que acontece que nosotros ponemos dentro del sector privado el énfasis en la clase trabajadora porque como vos sabés, Perón decía que hay una sola clase de hombres que son los que trabajan. Y ese es nuestro objeto. Y sobre ellos realizamos nuestra acción política. Entonces, eh, simplemente porque estamos volviendo y tenemos que volver profundamente doctrinarios, como fuimos siempre, Eh, lo que estoy simplemente en, este, en estos minutos que me estás dispensando de tu tiempo, decirte, mirá, no fue la mano interventora del Estado, fue simplemente que el peronismo en un proceso de descoordinación de decisiones que se estaban dando dada la enorme tasa de crecimiento que tenía la economía, tenía que coordinar las decisiones. Y bueno, pero había un moreno ahí, había un moreno que se juntaba con los supermercadistas, que peleaba si no, el, si no, el precio de la, de la si leche. Pre... Nah, si alguien te ofrece a vos matrimonio, no te lo va a decir si mirarte a los ojos, ¿no? Si vos tenés que coordinar las decisiones, lo que tenés que hacer es juntarte con los que toman decisiones y obviamente los mirás a los ojos y le decís, mirá, ahora le toca este, ahora va para acá, ahora... No, una cosa es que intervengamos con ese esquema stalinista que a veces quieren hacernos creer que es el peronismo. Y otra cosa es que coordinemos decisiones. Trump también está coordinando decisiones en Estados Unidos en este momento. El presidente norteamericano, lo que pasa es que, claro, convengamos que tiene 14 portaaviones y yo tenía un humilde teléfono, pero también está coordinando decisiones. Entonces una cosa es la intervención del Estado como se nos quiso hacer creer que nosotros aparentemente... Y otra cosa es que vos coordines decisiones. El marco teórico que llevó a la Secretaría de la Secretaría del Exterior durante mi gestión fue la de coordinar decisiones. Y esto fue lo que hicimos. Y ese está en la, en la matriz de pensamiento histórica del peronismo, en la doctrina que nos dejó el general Perón. ¿Qué cambiaría, Guillermo, mirando hacia atrás? Eh, bueno... Tuve, cometimos algunos errores, yo obviamente puedo hablar únicamente de la Secretaría de Comercio, lo demás le toca hablar a, a, a la Presidenta, sí, claro. que lamentablemente el Presidente ya se nos fue, pero a la Presidenta. Ella es la única que puede hablar de lo que pasó en el Poder Ejecutivo globalmente. Yo puedo hablar de la responsabilidad que me delegó, que era la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, en algún momento faltó azúcar, en algún momento faltó aceite, en algún momento faltaron algunos productos... Eh, que eso generó sobre todo en las generaciones mayores, la de mi edad alguna algunas sin sabores, porque acá cada vez que venía un golpe militar eh, faltaba la harina, faltaba el azúcar faltaba el aceite y me acuerdo allá por el 2000, 2010 2011, pero fundamentalmente 2010 después de la muerte del hombre este que hubo una semana que esos productos faltaban y los mayores se sintieron incómodos, pensando que estaban reviviendo situaciones que, bueno, el pueblo argentino decidió no revivirlas más, uh -huh. ¿no? Pero eso fue un error. No tuve, no tuve la, el suficiente impulso, faltó actitud. Como diría un técnico en el equipo de fútbol, en esa semana no faltó actitud. Después revivimos la situación y, bueno, eh, se solucionó. Pero esa semana faltó actitud. ¿Qué, qué actitud faltó? ¿Qué, ¿Qué decisión hubiera tomado? Eh, tendría que irlo y eh, lo tendría que haber metido preso directamente. De hecho, el secretario de Comercio, después de, de la gestión que me sucedió a mí, cambió eso en la ley de abastecimiento. No sé por qué lo sacaron claro. este chico Kicillof y demás, no sé por qué cambió la ley de abastecimiento, porque la ley de abastecimiento la había hecho Perón y era impecable. Era impecable. Pero eh, metió mano en la ley de abastecimiento y le quitó las facultades al secretario de Comercio de dictaminar, de poder resolver tres días de prisión y tenía que haber ido le tenía que haber ido prisión sobre plaquear, que uh -huh. es el del azúcar. Sí, el sí. Que, sí, sí, que en ese pero, momento bueno, Sí. Bueno, me faltó actitud, la verdad que en eso reconozco que me falta actitud. <risa> bueno, hay quienes consideran que la actitud es ahora, pero No, vez... no, bueno, yo lo que sí tengo claro que hay que retomar, hay que ver qué hacemos con esa ley de abastecimiento. Pues esa modificación que hizo Kisilov no está bien. Bien. No está bien. No uh -huh. sé por qué cambiaron la ley de abastecimiento, dejaron una cosa nodina. Porque una cosa es que el Estado intervenga al estilo stalinista, eso desde ya que el peronismo no era. De otra cosa es que no tenga facultades ni siquiera para coordinar decisiones. bien? Entonces, esa modificación no sé, creo que no fue suficientemente estudiada, creo que nuestros legisladores tampoco lo estudiaron, fue, fue elevada por el poder ejecutivo, pero no no no estuvo bien, no estuvo bien. Este, así que ese es un tema que tenemos que rever. Eh, vos me preguntás que me, me faltó, me faltó actitud esa semana Si no, no hubiese, eh, no hubiese estado desabastecido el mercado del aceite, el azúcar, la harina Porque no, no había ninguna condición objetiva para que eso pasara Brevemente, ¿cómo resume usted lo que está pasando en este momento? ¿Y cómo se revierte ¿no? el tema de las importaciones, el tema de la caída en el consumo? El, el tema del aumento en la pobreza, que es lo principal Mira este es un experimento oligárquico como hacía 70 años, no pasaba en Argentina. Estos quieren llevar a una sociedad pre-peronista, antes de que vinieran Perón y Eva a mandar a este país. Antes que Perón y Eva le enseñaran a la gente a comer contenedor y cuchillo, que parece una tontería, pero no es una tontería, porque vos cuando comes contenedor y cuchillo tenés que tener algo para cortar, ¿está bien?, algo para pinchar y algo para cortar. No es lo mismo que comer con las manos, ¿está bien?, para comer con las manos, viste, comes un sanguchito, una porción de pizza, ¿está bien?, ya se te complica comer un bife con las manos. Entonces, Perón, entre otras cosas, le dio la dignidad a este pueblo de comer contenedor y cuchillo, que no es desde el punto de vista de la educación en la mesa, eso es una tontería. Estoy diciendo, en términos económicos, que nuestro pueblo está acostumbrado a comer pinchando con el tenedor y cortando con el cuchillo y llevándoselo a la boca. Uh -huh. Y estas bestias vinieron a cambiar eso. Por eso este fue, lo caracterizamos ya el año pasado, que este experimento oligárquico, Digo experimento porque no tiene la categoría de programa ni de plan, mucho menos de modelo. ¿no? Fue un experimento, mezclas las cosas, o mezclás los, los insumos y ves lo que te sale. Si te sale algo rico lo comes y si te sale horrible lo tiras. Es válido que el ser humano experimente, ¿no? pero no estas bestias, no se llega al gobierno para experimentar. Eh, al sacar de la comida de la boca a la gente con la devaluación y la quita de las retenciones, porque lo único que hizo fue duplicar el precio de la comida, te quedaste sin mercado interno. Porque los ingresos populares, que son los ingresos populares? Lo que cobran los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Lo primero que hacen es comprar la comida. Con lo que te sobra, compras el resto. Si te sobra. Si no te sobra, no tenés resto para comprar. Si no tenés resto para comprar, no tenés mercado interno. ¿Fue lo que pasó? Uh -huh. Bueno, te quedaste sin mercado interno y tampoco tenés mercado externo porque es cierto que ya en nuestro gobierno había problemas de competitividad en el sector externo, sobre todo a partir del 2011, 2012, tenemos problema competitividad externa se agravaron con este gobierno y entonces no tenés mercado externo ni mercado interno y si una mercadería no tiene mercado externo y no tiene mercado interno no se puede producir y bueno eso es lo que está pasando bien ahora lo Estas parado... bestias sí. dejaron de... que implementan una política económica donde no hay mercado externo de mercado interno un contrasentido son unos deceledos y Eh, Guillermo, lo, lo paradójico es que este gobierno, que se preveía que esta anima a hacer las medidas que tomara, llegara al poder con el voto del trabajador.